Hoy nos encontramos aquí representando a todos las bases de apoyo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de nuestras compañeras y compañeros de la Sexta en México y el mundo. Compañeros y compañeras, el día de hoy venimos a darle homenaje a un gran compañero que no tiene tamaño ni altura. Todos y todas estamos aquí para levantar a nuestro compañero inolvidable Galeano. Venimos para levantar su nombre en alto. No venimos a enterrar, venimos a desenterrar y de nuevo darle vida su resistencia, su ser combativo constantemente de todas las provocaciones paramilitaristas que tuvo que enfrentar. También venimos a levantar en alto en cada compañero, en cada compañera, en cada joven, en cada niño, en cada anciano, su ser maestro de zona, su ser videoconferencista, su ser directiva de zona de núcleo, de resistencia, nos su ser directiva. Pasante de Consejo Autónomo Rebelde Zapatista en la cabecera de San Pedro de Michoacán y su ser candidato a la Junta de Buen Gobierno 2014 a 2018, su ser sargento. Nosotros, nosotras, los zapatistas, no solo lo decimos que no estamos solos, no solo decimos que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. La prueba, la muestra, es que aquí estamos cumpliendo ese compromiso de estas palabras verdaderas que hoy lo estamos demostrando aquí delante de nuestro compañero Galeano. Con la palabra zapatista no hay duda ni engaño, no hay falsedad ni mentiras, porque lo que no hicieron los para, los que no lo hicieron los paramilitares yoaquistas en este pueblo la realidad se la hicieron al EZLN. Estas acciones paramilitares con estas con estos malos gobiernos así van a seguir llevando adelante sus planes de contrainsurgencia. No nos ni ni la primera ni la última acción paramilitar tenemos que prepararnos y estar listos para defendernos y contrarrestar estos ataques estamos seguros que van a hacernos mil chingaderas pero queremos decir que en el EZLN siempre tendrán y tendremos una respuesta que no estamos solos que aquí estamos, los y las zapatistas. Lo tenemos claro, que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Porque el plan enemigo de los malos gobiernos, así lo están empezando con sus líderes paramilitares de Manuel Velasco Cuello y el supremo paramilitar Enrique Peña Nieto. Frente a este plan, debemos mantenernos unidos, resistir las provocaciones, de las organizaciones controladas por esos malos gobiernos, como la mal llamada XOAC histórica y los autonombrados líderes que no se sacian sus ambiciones recibiendo grandes cantidades de dinero. Por esos malos gobiernos nunca se llenarán ni con dinero ni con sangre de nuestros valiosos compañeros. Esos líderes tienen manchado las manos de sangre por obedecer a sus emperadores. Nuestro combate frente a todos esta ofensiva será la de resistir y librar a toda costa este desafío. Porque nuestra lucha demanda justicia y no venganza. Nosotros sabemos que en México y el mundo hay protestas, movilizaciones, toma de embajadas escritos que envían a los malos gobiernos no salen de los medios de paga porque no es el fútbol mundial de Brasil ni la cumbre de los ocho países más ricos del mundo que los medios televisivos en los medios escritos sacan con afán al servicio de sus amos. Estamos seguros y como resultado del trabajo de nuestro compañero Galeano está en todas partes del mundo Y sus rabias, su coraje, su dolor lo demuestran con tomas de embajadas, marchas, mítines, concentraciones en parques, barrios y colonias en México y el mundo. Por eso hoy queremos decirle con nuestra presencia en este homenaje a nuestro querido e inolvidable compañero Galeano, compañero Galeano. ¡Presente! ¡Presente! Compañero Galeano. Breve, breve. Compañero Galeano. Breve, breve. Comité clandestino revolucionario indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, La Realidad México, mayo del 2014. Muchas gracias.